Radio Ubrique, Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí en Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a quedar en los próximos minutos con varios asuntos de interés en lo que a Deporte Suprema. Se refiere En principio, hoy vamos a informar sobre un nuevo curso de buceo que se va a impartir en Ubrique el próximo 9 de junio. De nuevo, la empresa uh, Different Scuba Diving va a impartir un curso eh, homologado internacionalmente hasta 18 metros. Es el tercero que imparte en este de un año para acá, porque el primer curso lo llevó a cabo el pasado año, en 2017, el 3 de junio, creo recordar. ...que fue cuando se impartió este curso... ...que tuvo una buena acogida... ...se volvió a repetir... ...el pasado mes de octubre... ...que también tuvo una excelente acogida... ...y ahora... ...viendo la afición... ...y el número de adeptos... ...que hay para la práctica... ...de este, de este deporte... ...pues ha decidido a impartir un nuevo curso... ...cuya inscripción... ...ya se encuentra abierta... ...estamos hablando de, ya decimos, eh, un curso de iniciación para este deporte necesario para poder practicarlo en, no solo en la geografía nacional, sino eh, te, te daría la posibilidad de practicar el buceo Eh, de forma legal en todo en todo el mundo enseguida vamos a estar hablando de eso también de baloncesto porque eh, hoy vamos a acercarnos hasta escocia nada más y nada menos para conocer qué es lo que está haciendo el director del club deportivo brooklyn 3 x 3 en este país inmiscuido me metido todavía de lleno en ese proyecto total europa y total áfrica que quiere al que le quiere dar una forma el, ...el año 2020, en Ubrique, donde eh, pues se convertiría nuestra localidad, según su, su proyecto... ...en el centro neurálgico de una eh, actividad que congregaría a representantes... ...de todos los países que ha visitado en estos dos proyectos... ...tanto en el continente africano como en el continente europeo. En este año 2018 ha iniciado lo que es esa andadura de llevar a cabo sus actividades... ...a través de las eh, facultades del deporte de nuestra comunidad autónoma... ...y de alguna manera también ha acabado, como decimos, en las Islas Británicas... ...enseguida nos va, a estar uh, nos va a estar contando qué es lo que se trae ahora entre manos. Y por otra parte, ya que hablamos de baloncesto, recordar que ayer miércoles... ...se disputó el partido correspondiente a la vigésimo primera jornada... ...de la Liga Provincial Infantil Masculina de la Copa de Andalucía B... ...un enfrentamiento serrano, duelo serrano... ...que se eh, disputó en Grazalema... ...en donde el club deportivo Grazalema... ...cayó por 53 a 62 ante el Cabo... ...una nueva victoria para el equipo de Juan Luis Esteban... ...al que ya le queda muy poquito para cerrar la liga regular... ...en la que va a terminar como campeón de liga... ...y tendrá ese acceso directo a los play-offs... ...por el título provincial. De la misma manera comentar... ...que hoy también va a tener lugar... ...en este caso... ...lo que es la segunda jornada del Grupo A... ...del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7... ...a las 9 de la noche se enfrentan Piel golf y Fefi Piel... ...y a las 10 Artilaz 2014 y Caché Artesanos... ...y para completar, eh, digamos, las ofertas de hoy jueves... ...las ofertas deportivas... ...decir que a las siete y media... Eh, ...pues se enfrentarán en Estella del Marqués... ...los equipos del Comarca de Jerez y Ubrique Unión Deportiva de la categoría Levin del grupo 8 de la tercera andaluza. Adelanta, por lo tanto, la jornada del fin de semana, este partido lo adelantan a hoy a hoy jueves. Por otra parte también nos vamos a quedar con los resultados de la última jornada de la Liga Local de Fútbol y de la Liga Local de Fútbol Sala. En cuanto a la Liga Local de Fútbol, pues se puede decir que se dieron los resultados previstos, aunque algunos más apurados de lo que se podía esperar, y que finalmente la liga el título de Liga se va a dilucidar este próximo domingo, en ese partido que va a enfrentar a la bodeguita y aspirantes. El ganador de este partido se proclamará campeón de Liga. Si empata, aspirante también. Eh, en este caso sería el beneficiado. Quien sale ya de esa lucha en estas últimas jornadas es la Juventus, que matemáticamente no podrá ser campeón de liga. Lo máximo que pueda aspirar es a empatar con el primer clasificado, pero el gol a verás, eh, general, en este caso, sería un aspirante pues está muy a favor del equipo eh, blanco y rojo. Y por otra parte, bueno, en equipo blanco y rojo, pues hasta los dos en algún momento han vestido con esos colores, nos referimos al aspirante. Y en la que se refiere a la Liga Local de Fútbol Sala, eh, se le digamos da un paso un pasito más a, eh, el estudiante para alzarse con el título de liga con un pequeño favor que ha recibido este fin de semana porque el don de fútbol Sala no pudo pasar del empate ante Zulema al, al ganar estudiante 2 a 1 ante Revolución eh, aumenta la distancia que había de 4 a 6 puntos quedando 9 puntos en juego, todo parece indicar que si Estudiantes gana este fin de semana, matemáticamente ya se proclamaría campeón de liga, y una cosa parecida ocurre en la primera división, donde la distancia también es de 6 puntos, más el gol particular, es decir, que si Golcopas no falla... En, este, en esta jornada, este fin de semana, también se proclamaría campeón de Liga de la Primera División. Por lo tanto, todas las competiciones eh, locales pueden estar decididas en este fin de semana.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 Cinco y cuarenta minutos de la tarde, tenemos muchos contenidos, así que vamos rápidamente a repasar eh, todos esos asuntos que queríamos tratar nosotros en la jornada de, de hoy jueves. Eh, ya saben que esta semana ha sido un poco especial, con esto del puente del el, el día del trabajo del 9 de mayo, pues nos ha costado meter o, o encorsetar ¿no? nuestra programación habitual... De todos los, los contenidos que nos gustaría así que vamos haciendo de la como buenamente como buenamente podemos eh, vamos a comenzar precisamente con el fútbol eh, con la liga local de fútbol repasando los marcadores que se dieron el pasado fin de semana y los goleadores se fueron así al andalus 4 eh, con goles de víctor viruez ángel Ríos, jesús gab y david romero juventus 5 Alejandro Román, David Zapata, David Moreno, David, eh, Daniel Benítez y Juan Luis Galván. Comentar que esa ha sido la victoria eh, número 9 de la Juventus, pero que hasta esta jornada pues eh, ten, tenía esperanzas matemáticas de eh, todavía poder pelear por la Liga, pero eh, digamos la victoria tanto del aspirante como de la bodeguita ya matemáticamente hace imposible que la Juventus, un equipo que lideró durante toda la primera vuelta a la Liga, eh, pueda conseguir el título eh, liguero. El que no falló fue la bodeguita... ...Vampiros 0, la bodeguita 2... ...goles de Juan Manuel Piña y Pablo Villanueva... ...aspirante goleó a jóvenes veteranos... ...por 15 a 0, con 8 goles de Ángel Román... ...dos de Francisco Monterrubio... ...uno de Javi Corrales... ...otro de Kiko Francisco Trujillo... Y, otro de, ...y dos de Julio Sánchez... ...y recuerden que el Benojan San José fue aplazado... Eh, ...la clasificación... ...aspirante 32, Bodeguita 31... ...y Juventus 30, ya a distancia... vampiro 18, Benojan 16... ...Al Andaluz 10... ...nueve jóvenes veteranos y cero Club Deportivo San José. Eh, como decimos, la próxima jornada se va a se van a, a jugar el, el título de liga... ...en ese enfrentamiento por todo lo alto entre la bodeguita y aspirante. Antes de ello, en el Barbadillo, a las diez y media... ...se jugará el Jóvenes Veteranos al Andalus. A las doce y cuarto, como decimos, la bodeguita aspirantes y en la pista de atletismo el domingo a las diez y media Juventus-Venohan y a las doce y cuarto San José-Vampiros. Pues se presenta esta última jornada súper emocionante y ya veremos lo que eh, depara ese partido entre la bodeguita y aspirante en el que decimos se va a decidir el título de liga. Por cierto que ayer hubo asamblea de la Asociación Local de Fútbol, eh, una asamblea en la que Eh, pues se sorteó el calendario, digamos, los grupos del trofeo de San Isidro, que comenzará a disputarse una vez finalice la liga. Así, en el grupo A ha quedado encuadrado han quedado encuadrado los equipos de Juventus, San José, Labodiguita y jóvenes veteranos. Y en el grupo B, Vampiros, Benojan, Al Andalus y Aspirante. Pues eh, una vez, como decimos, eh, finalice... La competición liguera arrancará el trofeo de San Isidro, eh, dos grupos de los que por cierto se clasificarán los dos primeros de cada grupo, unas semifinales y luego la correspondiente finalísima. Pues eso es lo que queríamos comentar en cuanto a fútbol local, pero añadir también que hoy se disputa la segunda jornada del grupo A del eh, el trofeo del petaquero de fútbol 7, 9 de la noche Piel Golf, Fefi Piel y a las 10 de la noche Artilar 2014 Caché Artesanos, Descansa el Mepiel, y también vamos a tener fútbol provincial porque el Ubrico Unión Deportiva Levín juega en Estella del Marqués ante el Comarca de Jerez a las 7 y media, partido correspondiente a la 33ª jornada de Liga del Grupo 8 de la tercera Andaluza alevín Arbitrará este partido Francisco David Alonso Ramírez. Fútbol sala vamos a quedarnos con los resultados que nos deparó la última jornada del último fin de semana con esa sorpre bueno sorpresa no sorpresa pero con ese resultado que beneficia a estudiantes en división de honor hablamos de ese empate a 3 entre el don de eh, fútbol sala y el zulema que permite al estudiante ampliar su diferencia su distancia con respecto al segundo clasificado el equipo cortesano del donde en dos puntos más en total 6 porque estudiante sí fue capaz de ...de eh, vencer a Revolución... ...en un partido a cara de perro... ...que terminó con victoria estudiantil... ...por dos goles a uno... ...otro resultado de la jornada... ...Peña-Bética, ocho de Galerí Pantera, dos... Eh, ...Portre Constitucionales en manos Burezo Oliva, tres... Eh, ...Pintura Cefique, de que ocho... ...Oasis-Lonch, 2 eh, Inter de Lian, uno... ...Autosevicio en la plaza, cinco, Gesto Algar, uno... ...primera victoria de Autosevicio la plaza... El Brindle, que descansó, también suma tres puntos por, como saben, esas condiciones. El equipo que descansa, que se tendría que enfrentar a Paz Álamo, se le da el partido por ganado. Quedan nueve puntos en juego. Ahora mismo, Estudiante a ventaja en 6 al donde. Y por abajo, el Brindle 1979 a ventaja en cinco puntos autoservicio en la plaza. Matemáticamente, todavía no está decidido ese, ese, esa plaza de descenso que ahora ocupa autoservicio en la plaza. Pero lo va a apurar en estos nueve puntos, estos tres... Eh, ...últimos nueve puntos en juego... ...la clasificación en división de honor está así... ...estudiantes 64... ...58 donde de fútbol sala... ...52 Zulema... ...pintura Cefique de que... ...44... ...43 Peña Bética... ...42 Revolución... ...32 Oasis Lounge... ...28 Gestos Algar... ...26 de Galería Pantera... ...24 Porte... ...Costecciones Hermano Vírez Oliva... ...23 Inter de Lian... ...11 Brille... ...6 Autoservicio La Plaza... ...en primera división... ...estos fueron los resultados... ...Golcopa 7... ...Club Deportivo Celtas 3... LCR 9, La Lupe Quebat 2, La Espuela 17, Atlético Club 2, Lope 1, js Ubrique 5, Atlético Fusal 6, Fran General I 1 Autoscuela La Sierra Aguas 5, Malaca Café y Copas 5, Mafre Bankia 5 e Impala 1987-4, Ubricar Motos 3, Gol Copas Líder 66 puntos, 60 La Espuela Café y Copas, 55 Autoscuela La Sierra Aguas, 48 Atlético Fusal, 43 Mafre Bankia 5, eh 42 LCR 41 Fran General y 28 Malaca Café y Copas 23 Club Deportivo Celta 17 JS Obrique 16 La Lupe Vázquez y Queva 16 Palameño 1987 15 Ubicar Motos y un punto Athletic Club 2 López. Comentar que eh, en este caso, pues eh, la próxima jornada el equipo del Gol Copas se podría proclamar campeón de liga si gana su partido eh correspondiente ...a lo que sería la antepenúltima jornada de Liga. Después la Café y Copas todavía no tiene el ascenso asegurado. Eh, a cinco puntos tiene Autoscuela La Sierra Wasp, por lo tanto con nueve en juego. Es aventurado decir que casi lo tiene hecho. En goleadores, el más, los dos máximos goleadores de división de Honor Quisquecotrugillo Trujillo, 37 goles de Revolución y Alejandro Monte de Oca 36 de El Estudiante, mientras que en Primera División el máximo goleador es Juan Diego Puerto de Atlético Futsal con 37 goles, seguido de Daniel Gago de Autoescuela La Sierra Guas. Los horarios para el próximo fin de semana son estos: el viernes en la cancha exterior ...a las ocho y media de Galería y Pantera de Estudiantes... ...a las nueve y media donde Fútbol, Sala, Porto y Construcciones... ...Hermano Viruez Oliva... ...y a las diez y media Revolución Autoservicio en la Plaza... ...el sábado en el pabellón, nueve de la mañana... ...Zulema, Oasis, Lounge... ...diez, Interdeli, Ambril en 1979... ...once, Gestualgar, Pintura, Cefi... ...que de que descansa la Peñabética... ...y en primera división a las ocho y media... ...el viernes en Los Remedios... En la Lupe, que va a Malaca, Café y Copas. A las 9 y media, Autoscuela La Sierra, Guas, JSA, Ubrique. Y a las 10 y media, Ubricar Motos, La escuela Café y Copas. En el pabellón, a las 8 y media, Atleti Club Don López, Club Deportivo Celta. A las 9 y media, Fran General y Gol Copas. Y a las 10 y media, Mafre Bankia y Pala 1987. El último partido se jugará en la cancha exterior, también el sábado, 11 de la mañana, Atlético Fusal LFR. Y vamos a adentrarnos en los próximos minutos en el baloncesto para comentar que ayer se disputaba un partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Liga Infantil Masculina de la Copa Andalucía B de Baloncesto, en el que el Cabo se trajo una nueva victoria de un desplazamiento. En este caso fue muy cerquita porque se tuvo, tuvo que viajar hasta Grazalema al pabellón El Olivar, en el que venció... En este caso, por eh, nueve puntos, arriba, eh, Club Deportivo Grazalema, Baloncesto Grazalema, 53, Cabu, 62. Esta es la victoria número 19 del Cabu, que ya es eh, campeón de liga de la Liga Regular. Ha sido el único equipo imbatido de la categoría, con 19 victorias en 19 partidos. El siguiente equipo que más victorias tienen son Trebujena y Grazalema, ...al igual que Cádiz Club Baloncesto Gades... ...que tienen 12, eso sí... ...con un partido menos que el conjunto briqueño... ...pero ya inalcanzable por sus rivales... ...porque recuerden que quedan... ...lo le quedan en este caso al cabo ...tres jornadas para cerrar... ...la, la competición liguera... Eh, ...Cabu 19-19... ...de Cabu San Fernando... ...11 victorias y 8 derrotas... ...12 victorias y 6 derrotas... ...para Club Baloncesto Trebujena... ...y para el Club Deportivo Baloncesto... ...Grazalema, pues esos son... Como decimos, así están ahora mismo los resultados en esta, en esta competición. Hay que destacar también a Cádiz, que tiene 12 victorias y 5 derrotas, porque entre ellos se van a jugar las tres plazas que quedarían para los playoffs por el título provincial, dado que una, como decimos, ya es propiedad del conjunto del Cabu que dirige eh, Juan Luis Esteban. ...en a ciclismo... Eh, ...ahora mismo nos metemos otra vez... ...con baloncesto del ciclismo... ...hay que destacar un par de cosas... Eh, ...en este caso... Eh, ...lo referente al ciclismo en ruta... Eh, ...pasado o fin de semana... ...el domingo se celebró... ...el 61 primer Gran Premio Ciclista Chiclanero... ...en el que participaron... Eh, ...el ubriqueño Rafa Rincón... ...y el pradense... Eh, ...Josemi y Bueno... ...pues en este caso... En la prueba el que disputó el lubriqueño eh, Rafa Rincón Master 40, hay que hablar de una carrera pues con lluvia y viento que hizo mella en los participantes, en los corredores. En la, en la primera parte de esta prueba eh, muy llana, eh, fue muy llana que no, no se rompió, no hubo escapada, no se permitieron porque bueno, el, el grupo el pelotón llegó muy compacto hasta la llegada a Medina, una subida donde ya, con un equipo eh, poniendo un ritmo fuerte, el, el pelotón se rompió y se formaron pequeños grupitos en uno de ellos. En el segundo fue donde se quedó Rafa Rincón y también eh, Josemi. Y bueno, pues ya con una bajada peligrosa, el grupo de cabeza se alejó, no pudo ser alcanzado, y en este caso Rafa Rincón tuvo la opción de luchar ...con las primeras posiciones de Máster 40... ...porque todos los que habían en su grupo eran Máster 40... ...en el sprint final la victoria fue eh, para Álvaro García... ...con un tipo de 2'28'24... ...y con el mismo tiempo José Manuel Benítez... ...segunda posición y Rafa Rincón en la tercera... ...sube de nuevo al podio... ...aunque como hemos dicho... ...de nuevo se queda rozando la victoria... ...en Máster 30, pues tres cuartos de lo mismo... ...con el pradense José Mi Bueno... ...que en, en este caso en el primer grupo sí... ...y se marchó un Máster 30, Raúl Nieto Luque... ...que se llevó la victoria con 2.27.43... ...y el grupo eh, posterior eh, se jugó la segunda y la tercera plaza... ...al sprint, entró a 41 segundos... ...segundo José Luis Orellana, tercero José Antonio Alonso... ...y José Miguel Bueno Perea terminaba en la sexta posición. Con esta tercera posición, Rafa Rincón sigue comandando el ranking andaluz. En lo que se refiere... A, al Rally BTT se disputaba también la última prueba del circuito Apertura mmm, de Scadish de Rally BTT categoría Master 40 victoria para José María Guerrero con 51 minutos 49 segundos seguido de José María Fernández 54-50 y, y de Jorge López Janeiro 55-09 una tercera posición que no le sirva a Jorge ...para adelantar a José María Fernández Rodríguez en la clasificación final del circuito Apertura... ...por lo que termina en segunda posición tras el ciclista arcense, por lo tanto subcampeón de ese circuito Apertura. Y por último, también se celebraba la primera media maratón, la Puebla de Río, eh, puntuales para el circuito provincial de Sevilla... Categoría Máster 40, victoria para Fernando Torres con 2 horas 1 minuto 41 segundos, seguido de Basilio Polvillo, 2 horas 5, 14, y Antonio David Guerrero Brenes, 2 horas 7, 3. El lubriqueño Miguel Santos Orihuela fue quinto con 2 horas 7, 19. Vamos rápidamente y nos vamos a quedar de nuevo hablando de baloncesto y lo vamos a hacer ...con el lubriqueño Antonio Moreno... ...que, eh, bueno, pues sigue metido en su proyecto Total Europa... ...en el que, pues, eh, le lleva ya dedicado un buen tiempo... ...anteriormente al Total África... ...y bueno, como siempre recorriendo mundo... ...tenemos al otro lado del teléfono... ...a Antonio Moreno, Antonio, buenas tardes. Hola, muy bien. Bueno, pues digamos que nos vamos a ir a las eh, ébridas... ...a las islas bebi ébridas, en concreta la isla de Sky... ...a la ciudad de Portri, que es donde se encuentra... Eh, Antonio Moreno Para poder hablar con él sobre eh, Su proyecto, ya saben, Total Europa eh, Que eh, Bueno, pues esa primera parte ya la hizo El pasado año, y ahora pues sigue Metido en esta misma actividad Lo primero, Antonio ¿Qué tal? que haces por por Portri? Estoy A ver, una expresión Que me ha dejado en la campanita Y bueno, con lo bueno Porque ha conseguido que me he la Y entonces estoy, ahora mismo, no estoy viviendo, estoy sobreviviendo. Me acuerdo que es una situación, por ejemplo, en especial, que es Eh, te hemos cogido una situ situación apurada ah, A ver si te puedes mover un poquillo por ahí Porque nos llega muy mal la señal del, del teléfono Antonio eh, Comentar que, como decimos nosotros Sigues metidos en este proyecto Total Europa eh, Ahora mismo, pues en esa situación que nos Que nos comenta, pero ¿qué haces por Portri? ¿Qué, cua, eh, ¿Con qué intenciones llega A esta a esta ciudad escocesa? Eh, bueno, espero que nos conozco Toda vez eh, Toda vez ahora Sí, un poquito mejor. Sí, bueno, porque eh, en, empezaba en el, en el sur de España eh, en, en la primavera con la facultad del deporte y eh, de en, desde ese momento, desde el principio de primavera hasta que casi que terminé, me eh, empecé a determinar el punto más alto de la isla británica. Sí. Y estoy bien en ahora, sí. de, yo creo que bien, bien, estoy bien, en una escena un poco más atrefe, la parte <tose> más salvaje, <tose> más brutal, en el Reino Unido. Pero no es una actividad en sí, sino varios días que que está en Mánchito, porque el próximo día de volar, la siguiente día de baloncesto, tenía varios días y me metí lo negro y fíjate, con lo de aprovecha digamos, para, para conocer también la zona en la que, en la que tiene la, la suerte de estar tan, tan cerca como es la Highland eh, escocesa eh, como decimos antonio sigue eh, sigues metido entonces en ese proyecto de europa total y, y África total pero eh, como tú come, come, como has comentado comenzaste con una gira por las facultades de deporte de andalucía que es lo que has hecho en el ámbito universitario. Claro, eh, todo es cura, y cuando en el principio, en 2005, no piensas que todo va a acabar nuevo con, con la misión de, de unir de deportista veste de Europa en 2020. Uh -huh. eh, al fin del caso, eh, todo está relacionado con ¿no? todo conectado, la educación con el deporte, la cultura con la educación, ¿no? todo está en línea que al final se encontrarlo, Dependiendo de los valores que tú quiera trabajar. Entonces, dentro de la cooperación, el acento, la creatividad, la, la técnica también, de lo que realizamos y, y sobre todo en la universidad. Todo eso se puede aplicar con pero también con una pelota de tenis en una mesa de, de un estudiante de 7 años y una universidad, que es en la facultad del deporte, la posibilidad de posibilizar una meta en este grado de Ciencia de Actividad Física y el Deporte, pero además es uno de los grados que yo también me, me, la forma clara la academia tengo y, y, y tenemos un común aparte de la educación está la salud y, y entonces hay muchos, muchos, muchos de los estudiantes que quieren aprender y que, pre, y que te preguntan después de cómo, es, cómo es posible llegar a cuatro países ¿eh? eh, que no esa es una rica que lo explica en las universidades ¿no? Que, que se sienten con ganas también de participar y algunos de ellos que eh, tienen proyectos parecidos, no con valentía, pero quizá con arte o, o con las o sea, si relaciones no, con la tecnológica, Almería habría de ellos. Pues ha estado en la Universidad de Almería, de Granada, creo, y de Sevilla, ¿no? De parte sí, el año ya estuve con... Con Javier Simón, también he vivido dentro de la universidad de la Universidad de México, me he puesto entrenado en el Instituto y era en y, y ahora, pues, cuando va, volveré a estar en Huelva y en, en Cádiz. Eh, con todas las facultades de Ciencias del Deporte en Andalucía. Y es una transmisión personal de de grandes habitaciones a los estudiantes. me gustaría que la dieran porque estudiar en una universidad no solo es solo ir al volver a tu casa, coger apuntes y estudiarlo, sino tener un poquito de inteligencia emocional y, y forzando un poquito tener la curiosidad de lo, de, lo que es lo que tienes que decir, que los que que los que pasen, que los eso y que son de la vida. Entonces, lo explica es lo lo que ellos arman y la energía es muy parecida. Entonces, es muy bonito, la actividad excluye, porque ellos, por sí, ya corrigen, ya hacen cuestiones, ya tienen el planning de, de lo que hacen, y es fácil para ellos pero um, recibí el y, y, y la correcieron, todo, todo es muy fácil, son que tienen muy diversidad. En otro caso, hay que aplicar con poquito más de pedagogía de niños y de pequeños, con personas que, que están dedicadas a la práctica de los pues más cómica, porque se disfruta más grande tiene un poco más de técnica, de gordita. Uh -huh. Digamos que esas son la, las actividades que has estado haciendo por aquí por España antes de saltar a las islas británicas e incluso entre entre ambas has tenido también una buena experiencia en Madrid con el, el Club Perales, ¿no? O sí, sí, sí. Madrid, Barcelona y también salió en España, Madrid, Barcelona, le entrego los títulos de paracaídas, eh, al final otro grupo, me gusta mucho entre temporada las raíces de donde vengo, nunca se me van a olvidar, de hecho, desde el 2005 no he dejado realizar un evento en mi pueblo, estoy aquí con muchas que estoy practicando el proyecto, y en Madrid y en Barcelona, pues, no me da la oportunidad de promocionar, no solo países, sino los de manera personal, invitándolos después a los eventos finales que, que tenemos desde el mundo, con los del gobierno, en el tarde y con el Club Peráez, es uno de los clubes tiene más cariño desde el mundo el, el único entrenador en España que ha sido campeón mundo, ¿no? en donde mm -hmm. está y, y la gente es un club de, de porque está fuera de las zona grandes de Madrid de la ciudad, y tiene todas las categorías es un... un pueblo, al revés, que la vieja, que vive desde la concepción gracias a su familia, que se expande, se contagia en, en la comunidad de allí, de, de personas Y la mejor que me fue súper fácil. Todo el experimento era para mejorar la actividad. Yo, que eso, yo que quería que lo hiciera de otra manera, yo estaba perdiendo todo, que me quedaron mucho en caldo en otra cosa, Y eso se es agradece porque... Bueno, esto que es el, el, el nuevo en a veces también es un promedio. Y, y, y recibo largo... Las dos partes, el miedo y el, y el misterio de quién viene aquí a nuestra ciudad, preferimos no contar con quién, y por otro lado, pues, ojalá que pudiera quedar de ahí. Y, ...y eso es que es me es que, ...que no puedo volver a ver... ...no volver ver, cuando... ...cuando baje de mayo... ...y vuelta de, de aquí... De ...y por qué has decidido ahora saltar a las Islas Británicas... Eh, ...Antonio... Pues ...porque como te has comentado... ...es el ...la meta de Europa... ...como son 108... ...102 países... ...se va cambiando... ...pero bueno... ...la, la meta es que... ...a, a final de 2019... ...antes de que... ...el año de Juegos Olímpicos... ...y uh -huh. yo ya había es una actividad, al menos, en algunos países de 5 o 6, en España, pues, mmm, en todo el programa, son en todas de provincias, pero al menos es una cada uno de los países, en el mundo, de Europa, que haya alguna conexión personal y, y tenga la posibilidad y el potencial de jugadores, estudiantes, que pueden llegar a Rodrigo en 2020, en este verano, como una actividad dentro del proyecto de, de, de, del Comité limpia pero un proyecto que requiere mucha ayuda, muchas instituciones también que se que, que de implicar, no de autoridad de gobiernos locales, sino a nivel nacional, y que la parte de, de carretera, la parte de, de, de la, la, la, la curiosa, la torre, la la, atrecia, la, la, la caliente, la cobarde, porque no te atreves en otras zonas, y las últimas, las últimas, las dos y las no, nueve, y las dos y las nueve, y las dos y las Son cinco países al final, Irlanda del Norte, Irlanda, arriba, en, Escocia, y en el centro de Inglaterra y en el sur Ale, uh -huh. en el suroeste. Sur con esos cinco países lo que tenía como meta es conseguir las suelas antepreteranas porque en nuestro estudio está el norte de Noruega y bajaría por la terapia de Rusia, que tirando hasta Moldova, por Ucrania. Y vamos a intentar gestionarlo y de momento con incidente no, no se corta bueno antonio tu primera parada ahí en, en gran bretaña ha sido en, en londres donde has tenido la, la ocasión de entrar en contacto con el equipo Reading rocket no que dirige precisamente okay. un, un español manuel peña garcés y también te has reunido okay. con el comité o has tenido contacto con el comité paralímpico de guinea bissau explícanos qué, qué ha pasado en estos en estas dos reuniones en estas dos tomas de contacto Sí, es una... una retoma de contacto, porque ya en 2017, al principio, en febrero, ya llegué a, Fisale, a la capital de Guinea y estuve con él, pero ah, una actividad la televisión, también en la televisión la fue en Guinea porque el gobierno también metió un interés de derechero de, de, de de, de, de con la de Guinea del Pau, y ya la televisión, y ya salió en la televisión, Y para mí esto fue una sorpresa, me empezaron muy bien, a pesar de que muchos de los barrios no habían electricidad, y ahí también les bajó por ahí la relatividad de las cosas. Me sirvió mucho, mucho, mucho de pasar porque tenía el Estado. Y entonces, con ellos en el Congreso, me dieron alguna de contacto de, de, de la etiqueta relacionada con el comité positivo, el movimiento federal, el principio que se se por, por el mundo ¿no? y, y, y, y estuve con ellos varios días en una escuela, con el secretario general de, de, este, de, de, de la zona donde estaba la villa de Lentira. Mm. Bueno, Encantado por, por ver como en Nueva no York, cómo se mezcla la cultura y cuando un manager viene a la de la y después hay estudiantes que vienen de Hitler, de Israel, de Rusia y de Portugal y sin que relaciones de ser más que nada el estado medio y volver a retomar contacto y después un compañero García un entrenador que ha revolucionado en los últimos años muchos, muchos, muchos por empezar por presuncia, porque la ocasión fue una lección entrenador y reconoció un carretario en un campo de la asociación de contra la droga que tiene un problema por votar el tema de Rafael de los mandos que me han entrado en la Murcia. Y en contacto con Rafael Giofresa, le pregunté por dónde estaba, quién entró y... y hace un antidiálogo con el contacto. Yo ya sabía que quería venir a fecha y él no sabía claro tampoco lo que yo estaba haciendo. Hasta que ya no había enviado el documento y nada, no prácticas de entrenamiento dentro de la Universidad de Brunel, Brunel University, mm. en el resto de André, de eso yo había aplicado como estuvieron cuando no debía ir allí y fueron, fue me fue también de las instalaciones de tanto con femeninos como masculinas. Yo hablo de Peter que además fueron en la primera división, una de, la, de, la, de las de oficinas del club, porque está en la parte de paris, lo llaman, el, la parte uh -huh. de la buleria, no es tan callado el interior, es una verdadera locura porque tiene muchos entrejadores y la parte con el escenario por un derrame. Mhm. Oye, eh, el baloncesto británico precisamente no no nos llama la sí, atención bueno. porque destaca en alguna en alguna competición como ¿Sí? cómo es, digamos, cómo es tratado el, el, el baloncesto ahí en en Gran Bretaña. Bueno, sí. él el entrenador como de, en, Bueno, pues vamos a hacer un rato. No se le doy mantener un serbio, ¿no?, en Montenegro, porque si ya tenéis aprendido allí, querrías salidas, al que querrías tener una familia, el padre es profesor y 80 de 80 o de 90 euros al mes, mm. entonces la salida de muchos deportistas no es la pedagogía no la educación, que ellos están en alto nivel. Eso no es muy bueno la importancia en Reino Unido, sino que... A de así, también tienen muchas cosas que depender de, de las instalaciones, que yo siempre diré que, que deporte de de un derecho fundamental también, que no se debería cobrar de Y en en Inglaterra y y en Europa tienen un 3% mucho más alto que en España. Y por eso es de, de cuenta. Quizá pues, entre Australia y Venezuela están ahí como la, los países más caros de, del mundo para realizar este tipo de, de, de actividades no solo destruirlo. Entonces me da cuenta que aún así, pues, con actitud que son personas que ya saben, no me no, estudian, no, pero había, en, había, no, había otro que había jugado en Italia, y, y, y, y había conseguido conmigo en viernes, en octubre, curiosamente, que estaba que había vuelto, y esta la tercera edición en Italia. Y también fue muy gracioso cuando se involucra en... Y al ser marcador, porque, porque han invitado varios jugadores ingleses, a la hora, por ejemplo, fue el primero, y, y, y lo tengo siempre, y bueno, lo tienen como otro, pero, pero no solo como este, sino también como este porque tienen muchos médicos, muchos petrocinadores, y no uh -huh. es la primera, pero también están con los gales, también están con las cosas, con como franquicia también, es algo para decir la verdad, yo soy de acuerdo porque el país se pues, pone de, desconstruyendo prácticamente y hay que vivirlo en, en sus cueros, ¿sí? Bueno, vamos a ir finalizando, Antonio, porque además el sonido no es bueno del, del todo, nos cuesta en algún momento en, entenderte, pero antes que nada, un par de preguntas. Eh, la primera, ahora mismo, ¿cuál es el proyecto que tienes en mente para el año 2020? Afro-European se llama el, el Festival de la Unión de los Países de África de Europa de 35 personas de cada país, y, y por, por insistencia, por excepción, por garantía, por respeto, por, por decencia, eh, podría decir, pero esa es la meta, eh, es lo que yo quiero proyectar al mundo, de que podemos unir los dos continentes con medidas de, los que tienen las posibilidades, tanto burocráticas y políticas, como económicas y, y, y logísticas. Entonces, yo me la persona que es difícil, me encontré a ser deportista en el interno, y real, real, ¿no? como la, la vida local, y yo en Londres, en la vida más cara, en un como la última fase de Núster, donde con un grupo de la gente era. Siempre con, con desistir de estudios, pero y sobria, porque allí también el restaurante y el es súper caro. Uh -huh. Eso es de, de, de la decisión de las personas en 2020 eh, esa es la verdad que en una semana en verano se puede reunir en un de educación y deporte que no se ha hecho antes en el colegio solo en las campañas y, y que se hace punto, sí, es que, de, de más, igual acto, que, no cantar, no, nada, vida, en que en el colegio y la verdad que en el colegio sería igual porque no le que encontrar esta extensión es el medio que va a ser que se puede reír un evento en tanto que da, que como yo de la representación de la, pues nunca hablando en el contexto cantino y es que es muy notorio que desde desde agosto hasta marzo hasta el del año pues llegar a más de 40 en un año y y provocar las emociones de muchos expertistas, cosas que, que a mí no me habían hecho, porque sí, me no habíamos hecho, pero viviendo en primera persona de 2009, como educador que me he que había una vitalidad increíble. Aquí en Escocia, por ejemplo, un eh, mercado, la verdad, me he agradecido que se rige mucho, mucho, mucho por la red, la red, la red, la que aceptar la un poco esa red, de otra manera, pero también la presión por la parte creativa de decir ah, esto de es lo otra manera pero venga, poco a poco y entonces por eso en, en esta parte de aquí la que yo cumplí y, y por camino de mancha ahora para a, a, a terminar en esta tierra, entonces entré en Santa, a Belfer, a a Blu, en las dos capitales España y preparé la actividad con eh, que queremos hacer un poquito nuevo, de nuevo al cultivo de cultura urbana y con otro deja por lo menos para que nos la ayuda que ellos para que no no sentir de de de que vale el pedido. Pues más contestado a la segunda pregunta que te iba que te iba a hacer, que era dónde te dirigías eh, próximamente ya nos has dicho que a Manchester y después pues a Irlanda, Irlanda sí. del Norte y posteriormente a Gales, se eh, para volver a a España. Ya sin tiempo, Antonio, y sobre todo porque es que no te escuchamos bien, te vamos a, a despedir, te emplazamos para otro momento en el que estés en una situación menos apurada que ahora. nada desearte que, que soluciones esa venturoidad que te acaba de ocurrir con el vehículo, ese pinchazo y que puedas seguir ¿no? disfrutando digamos de, de este proyecto que te está embarcando, que, el que estás embarcado, que te está llevando a recorrer todo el continente europeo y ahora pues en la otra punta digamos del continente en las Highlands escocesas. Eh, un paisaje desde luego espectacular también ante el que seguramente te, te estarás ahora mismo. Buenas, pues Antonio. <risa> y además agradezco este artículo y el porque me da una contigo y, y me da alguna crítica de este tipo de esta forma pues de hacer cosa. Ahora yo te lo hago yo contigo todavía está todo, a que no hay una la verdad de por ciertas personas sobre lo de ...el deporte, pero bueno, personas que se aventuran aquí... ...y que se ha ayudado. Pues nada, pues muchas gracias Antonio, que tenga mucha suerte... ¿eh? ...y mucho cuidado. Sí, ...un abrazo, Habla hasta <risa> Vamos a quedar en los próximos minutos con otros asuntos relacionados con el deporte de nuestra localidad. En este caso vamos a partir con eh, el apartado de la formación porque eh, pues dentro de poco más de un mes Ibrique va a coger un nuevo curso de buceo, un curso homologado internacionalmente hasta 18 metros, que no va a ser la primera vez que se imparta en esta en nuestra localidad. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos Con uno de los promotores para que sea una realidad que Ubrique pueda acoger, acoger cursos de, de este estilo. Hablamos con Rafa Valle, Rafa buenas tardes Hola buenas tardes. Eh, como decimos Ubrique va a coger nuevamente este curso de buceo, de buceo, que ya es el tercero de, en este último año eh, bueno, en, de un año para acá, queremos decir el primero se hizo en el mes de junio de, del año pasado y este ya es el, el tercero, el primero se hizo digamos que por esta misma fecha. Esto lo que revela, eh, Rafa, es que eh, el, el buceo y estos cursos están teniendo decir aquí en Ubrique, ¿no? Pues la verdad que sí. Últimamente tenemos bastante demanda y la ha da dado la gente por querer apuntarse al curso y hay bastante aceptación dentro del pueblo. Uh -huh. Precisamente una de las preocupaciones cuando se llevó por primera vez a cabo este curso era la acogida que, que iba a tener, ¿no? Sí, sí. Se, la primera fue un, a ver cómo nos salía, a ver si iba a ser aceptable, si no iba a ser, iba a ser aceptable. Y la verdad es que sí. Y la verdad es que sobre todo por la juventud. Hay mm. demanda más la juventud que cierta edad que económicamente le cuesta más trabajo, pues sin embargo es la que más demanda, porque el curso la verdad es que son 280 euros. Entonces, dice si tú, esto va más enfocado a gente de 30, 35, 40, 50 años. Y no, no, está teniendo bastante aceptación en eh, juventud, vamos. Uh -huh. Ese precio, aunque no lo parezca, es económico. Es muy económico, ¿no? La verdad es que sí. Digamos, eh, para, para lo que se trata. La verdad es que el precio es más que económico, ya que va a través de, de esta empresa que encontramos en la costa tropical y como es internacionalmente ellos agarran a unas subvenciones que tienen a través de sus grupos y su historias uh -huh. Y nos lo dejan bastante económico. Uh -huh. Rafael, del pasado mes de junio, como dijimos, eh, tuvo bastante éxito, una acogida, era el primero. ¿El, ¿El de octubre cómo fue? El de octubre fue mejor que el de sí que el de junio. No sé por qué, eh, la gente vio que funcionó y el, la habiliduría entre unos y otros. Tuvimos un grupo bastante bueno y bastante compacto. Incluso estuvimos en, en la costa tropical en el mes de noviembre, uh -huh. que fuimos a finales de octubre, principios de noviembre y el agua, vamos, impresionante. Es bueno, lo que te iba a decir, que el mes de noviembre de, del año pasado tampoco fue, fue muy normal, ¿no? ¿no?, en cuanto a frío. No. La verdad es que no, uh -huh. tuvimos una temperatura de agua de 21-22 grados y eso con el neopreno prácticamente inapreciable. Uh -huh. Rafa, esto como decimos, lo que se demuestra es que eh, hay afición al buceo aquí en Ubrique, aunque aunque parezca raro, ¿no? por ser un, un pueblo de, de sierra y eso ya lo sabíamos porque tenemos conocimiento de gente que lo que lo practicaba en nuestra localidad el buceo pues en sus múltiples en sus múltiples aplicaciones, ¿no? Sí. La verdad es que sí es cierto, ya teníamos conocimiento de que había gente, hay otra gente que estaba buceando sin título que también le está viniendo bien porque de esa manera tienen subtítulos y pueden progresar uh -huh. en las titulaciones y en los metros, y otra gente que se estaban dedicando a bucear, a hacer lo que es en snorkel con pesca normal, que también se, ha, se han acercado a nosotros y están van a hacer cursos. Uh -huh. Different Scuba Diving, eh, diving es la, la empresa ¿no? que, que organiza estos cursos de buceo. Eh, ¿Se han quedado sorprendidos por, por la respuesta? Pues la verdad es que sí. No se esperaban esta respuesta aquí en la sierra. Ellos, aunque son... ...de Londres, el, el coordinador está en Granada... Uh -huh. ...y no se esperaba que tuviéramos tanta aceptación en esta zona. Uh -huh. Porque al principio cuando se los planteaste eran eran algo incrédulos digamos... O... Uh -huh. ...al principio estuvimos casi un año de trato... ...porque uh -huh. es que ellos decían que era la zona de la sierra... ...que la costa aquí de nuestra... ...de la parte del, de Algeciras, la línea y todo eso... ...la teníamos muy cerca y no sabían después de hablar con otras empresas y hablando se dieron cuenta de que ellos tienen un precio bastante competitivo porque mm -hmm. allí la verdad que la demanda que hay allí es muy diferente a la que tenemos nosotros aquí en esta zona estas costas son mucho más peligrosas que aquellas y ahí hay un volumen de, de escuelas de buceo impresionante ¿no? y los alumnos que, que han realizado el curso satisfechos contentos con el resultado yo creo que sí de eso vamos a usar ahora juntos par mes de junio vamos La mayoría vamos a bucear juntos. Se ha creado hasta un grupo, ¿no? De, sí, sí, de... se ha creado un grupo ya de antes. Ahí hay un amigote que quiere hacer un club de buceo, que lo estuvimos hablando a ver si lo podíamos ya andar, uh -huh. y parece que vamos a coger esa iniciativa de intentar formar un club entre todos los que podamos. Uh -huh. De luego, una, una muy buena iniciativa sería, ¿no? Y ya que Urique pueda contar con, con un grupo... Con un club, más que nada porque eh, precisamente es el primer paso para ir haciendo afición, ¿no? Unir, unir digamos, eh, a las personas que ya tienen ese, ese hobby en común. Sí, sí. yo En principio yo quería que aquí en Ubrique habríamos unos 25 o 30 gente que, que tuviera este curso. Y que vas va, preguntando. Hay más de un ciente en Ubrique que se dedica a que es el buceo de una manera de otra. Y, y gente que está buceando a unos niveles uh -huh. bastante buenos. Eh, el buceo, porque recuerdo que la, la última vez que hablé contigo te hice la misma pregunta. ¿Diferencia con el submarinismo? que ah, Hay bastante diferencia. Una cosa es... Digamos, a, a, explícanoslo de forma fácil para que, para que lo entienda el que nos está escuchando. Y... Ah, sí, sí, vamos. Eh, submarinismo, tú te puedes dedicar al submarinismo, a buscar lo que... Barco hundido y todo esto todo esto lo que se hace es a una profundidad ya bastante grande estamos mm. hablando de 50, 60, 70 metros para poder llegar a eso nosotros necesitamos primero hacer el curso de buceo hasta 18 metros una vez que estás ahí vas aplicando eh, técnicas y cogiendo botellas con diferentes mezclas de gases que ya es lo que te va a enseñar a bajar la más profundidad y controlando sobre todo las presiones, las atmósferas los gases que vas tomando, que uh -huh. hay que tener cuidado con las descompresiones. Todas esas cosas las va aprendiendo eh, cada vez que hace un curso más avanzado. Uh -huh. que Se van adquiriendo. Por lo tanto, digamos que eh, los cursos de buceo es el, el primer paso, ¿no? El que primer hay que paso para poder ir poco a poco incrementando lo que es... Uh -huh. los niveles uh -huh. pues cuéntanos en qué va a consistir este curso será similar al, al de a los dos anteriores igual es igual que los dos anteriores lo mismo eh, vamos a hacer primero una clase teórica aquí en la piscina de ubriqueque que de aquí le doy el agradecimiento al patronato y al ayuntamiento porque nos facilita las instalaciones y nosotros vamos a hacer una práctica de teoría con agua porque la última vez lo hicimos así todo compacto y nos fue bastante bien porque la gente coges mucho mejor los conceptos. Una vez que tú le das la teoría y llevas la práctica, que da, por ejemplo, la mañana la práctica y la teoría por la tarde, la gente se, se colaza. Uh -huh. De esta manera nos fue muy bien la otra vez y la propuesta se la hice así y la vamos a hacer así. Aunque estemos un poco más de tiempo en el agua, pero lo haremos todo, todo seguido. Uh -huh. Supongo que a la gente lo que más le gusta es eso el tema del agua, ¿no? Claro, la teoría es que, es... es... que tú te pones a dar, te dan la teoría. Pero, pero como, que es necesaria, diga. Ahí está. Pero como tú no la lleves a la práctica, tú lo estés... No, lo aplicas. no la aplicas. Ahí está. Como tú no tengas que estar haciéndolo, tú que si abro, que si cierro, que si la botella, que si el estopo, que si... Uh -huh. Vas utilizándolo y es la manera de que tú te quedes con ella. Uh -huh. Rafa, ¿quiénes se pueden optar a este curso? Todos los mayores a partir de 10 años. Uh -huh de 10 años, por lo tanto tiene ese límite de edad, pueden ya. pueden participar niños a partir de 10 años 10 años cumplidos en, eh, en este año uh -huh. ¿y hay que tener algún conocimiento previo o, o básico Na, o ninguno? nada, ninguno, conocimiento no hay que tener nada solamente ganas y el bañador, poco más uh -huh. vamos a a recordar más o menos las características de este curso que, como decimos, homologado internacionalmente hasta 18 eh, metros. ¿Qué Ache, significa que... esto y, y para qué acredita a la persona que consigue este curso? El que consigue este curso, tú puedes bucear en cualquier parte del mundo porque te dan un carnet físico como un carnet de identidad. Tú puedes bucear en cualquier parte del mundo con este carnet. Tú entregas mm. este carnet a cualquier escuela de buceo, o cualquier hotel que, que te demande poder... En cualquier parte del mundo. Además, esta, esta empresa es internacional, es uh -huh. y que tiene escuelas casi en toda parte del mundo. De eso ellos te te ofertan actividades en otras partes del mundo. Y puedes bucear hasta 18 metros, no más de 18 metros, evidentemente. Uh -huh. Digamos que pasa como, por ejemplo, con la pesca, que para practicar el buceo tú necesitas autorización. Tú no puedes bucear libremente. Claro. Eh tú no puedes bucear, necesitas el carnet Una cosa es para la pesca submarina, la pesca submarina necesita una licencia, además. Sí, sí, sí, no me refiero a, a, a eso, sino como a otros deportes que para poder practicarlo necesitas una autorización, digamos, de la administración. En este claro. caso tú libremente no puedes ir a cualquier lado a, a, a bucear, ¿no? No, ¿no? no, no, tú no puedes ir a bucear dice, bueno, yo me cojo una botella y me la pongo a las par No, eso no puede ser. Uh -huh. Eso tiene una sanción, creo que era de 6000 euros con algo. Necesita, por lo tanto, una autorización de la administración, que en este caso es la licencia, ¿no? Claro, licencia... tú necesitas ese carnet físico donde te, te acredita de que tú estás preparado para poder bucear. Además, este año creo que hay una novedad, que es una nueva actividad opcional, que es la TrySkyuba Pool, que no es otra cosa que un bautismo de, un bautismo de, de piscina. ¿En qué consiste esto? Así es, pues mira, hay mucha gente que no se atreve porque no les gusta porque mmm, perdón porque no se atreven porque le da miedo porque mm. bueno pues con esto lo que vamos a lograr es que ellos vayan prueben se metan en el agua prueben el material tanto los yaques como la botella como todo cómo funciona que se sienten a gusto y, y ellos quieren hacer el cursos se pueden a, directamente se pueden acoplar al curso con nosotros mm. y por lo menos tienen esa facilidad de probar mm -hmm. además tiene su titulación que haces el bautismo y te dan el diploma como tal. Uh -huh. Es una actividad pues a precio económico, 25 euros, sí. y que, como decimos, eh, sería como para aquellos que son reacios al principio, que le impone mucho, pues una primera toma de contacto para poder hacer el curso. ¿no? Es que eh, la Junta de Andalucía sacó el año pasado, no, la anterior. Es obligatorio hacer un curso de buceo, tienes que llevarlo primero a la piscina, uh -huh. que es obligatorio estar en piscina tanto aquí como en cualquier lado primero te meten en una piscina porque lo sacó la Junta CIN ahora un par de años y nosotros lo que hacemos de esta manera es que ellos prueben primero ¿Cuál será por lo tanto el programa que se va a realizar el 9 de junio? Pues eh, quedaremos por la mañana a las 9 de la mañana eh, daremos una clase teórica allí algo normal matinal, algo rapidito para que cojan los primeros conceptos y del tirón nos meteremos en el agua con lo que ellos vayan Mm, practicando, se sea, hacen unos, unos ejercicios primero, porque de de agua te comunicas de una manera diferente a la que habitualmente hablamos uh -huh. y ya que tener esos conceptos, hay que tenerlos uh -huh. y digamos que esto sería la primera parte del curso, esta porque, es la primera parte porque por te, posteriormente eh, se harían las cuatro inmersiones en el... se hacen cuatro inversiones, dos de orillas que normalmente nos vamos a la clostra trópica, a la herradura ...entramos desde orilla ...hacia un... ...una cordillera que hay que ser un mete de baos de agua... ...que le llaman la Punta de la Mona... ...que tiene hasta 77 metros, 78... ...ahí... solemos bajar desde orilla uh -huh. ...ves mucha fauna... ...de todas... ...últimamente se ha puesto ahí... ...de moda el caballito de mar... ...que está buceando... ...y ves muchos fotógrafos metidos en el agua... ...y... ...y después al día siguiente... Tenemos dos de embarcación que nos llevan a unas lagunas que hay dentro de mar uh -huh. totalmente cerradas, unos acantilados muy grandes y ahí no suelen dejar y bajamos hasta 10, 12, 13, 14 y después vamos descendiendo. Uh -huh. ¿Esto digamos que tiene fecha por concretar porque luego ya sois vosotros mismos los que, los que elegís la fecha o la impone sí. la, la empresa? no No, no, la empresa no impone nada. Nosotros uh -huh. nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos Y nosotros ponemos la FESADIS. ¿Cómo fueron esas inversiones, digamos, el año pasado, los cursos que ya habéis hecho? La verdad que yo, la, la primera que la que hice en junio, entras un poco, la primera vez entro un poco, tú sabes, ¿no? Eh, no sabes dónde vas uh -huh. con el gusanillo. Pero ya la segunda vez que entré fui bastante más tranquilo, mucho más controlado y disfruta, disfruta bastante. Uh -huh. eh, junto a esto además eh, de lo que estamos hablando también está el curso online con, con un tutor no con sí. un profesor particular bueno, un profesor particular desde que te das de alta tú el que se dé de alta el que pague mmm, la cuota a través del número de cuenta de cajamar me uh -huh. devuelve una llamada o un whatsapp o algo para que yo le mande una documentación que tiene que rellenar ahí se solici se solicita Peso, altura, talla, número de pie, correo electrónico, teléfono. Ellos lo reciben allí y automáticamente se ponen en contacto contigo. ¿Y en qué consiste ese curso? que, que se imparte en el curso sí. online? Toda la teoría que ellos te dan en un libro, porque después te dan un libro, pues toda esa misma teoría, si tú quieres ir estudiándotela antes de que yo venga aquí, pues tú puedes hacer las preguntas que quiera y te van comentando preguntas, te van diciendo el programa cómo va, la forma de ir... Uh -huh. digamos que es por ir a, adelantando materia con ellos claro ¿no? claro, pues para aprovechar los conceptos más, lo concepto más aprovechados uh háblanos -huh. de, del precio dónde pueden inscribirse, hasta cuándo y si están las plazas limitadas las plazas no están limitadas porque este año, por suerte, tenemos ocho monitores que pueden venir uh -huh. no es no han puesto al final no me han puesto plazas limitadas tú pagas tu el número de cuenta que viene en los carteles o en la publicidad que hemos puesto a través de internet para allá para acá es en, en Cajamar que tú puedes ir a, directamente ir a Cajamar y querer pagar el curso también ellos saben la cuenta que es. una vez que tienes la cuenta al teléfono 696 25 36 94 me devuelves un whatsapp o una llamada y yo te voy a mandar dos aplicaciones en la cual tú tienes que rellenarla uh -huh. que tú no puedes rellenar, tú me avisas a mí y yo te la relleno o quedamos y la rellenamos de la forma más más fácil que tengamos y ya automáticamente estás inscrito Uh -huh. El límite es hasta el 7 de junio Sí, hasta un par de días antes Que ellos tienen que preparar botellas, materiales y, y todo lo que viene uh -huh. Rafa, entre los dos cursos que habéis hecho, ¿cuántos alumnos habéis tenido entonces? Pues entre los dos cursos, en el primero fuimos 9 y en el segundo fuimos 13 uh -huh. Más 20. o menos 22 por ahí. Más o menos es el, el número, ¿no? de que esperáis para este tercero, o esperáis un, que se apunte más gente, eh, yo espero que vaya sobre los 10 más o menos, que es un grupito bastante asequible, porque normalmente te ponen un instructor para cada tres alumnos. Uh -huh. Y es bastante bueno. Parece que hay más demanda. Sí. Parece que hay más demanda, pero claro, hasta última hora no te lo puedo decir. Claro. Porque, vamos, los, los carteles los, los sacasteis hace poco, ¿no? Sí, los sacamos justamente el día antes de la carrera de los coches. ¿Y ya tenéis eh, alguno escrito Sí, ahora mismo tengo cinco. Ah, pues fíjate tú. yo Todavía estamos a, a un mes para que, mes que se celebre este, uh -huh. este curso. Una vez hecho el curso y todo eso, ¿dónde, dónde podríamos poner en práctica nuestros conocimientos? Eh, por aquí cerca, digamos. Por aquí cerca, en cualquier playa. Tú buscándote un centro de buceo. En la que tú quieras uh -huh. digamos que eh, las personas que han hecho elillo oh, estos dos cursillos eh, en qué están aplicando ahora mismo esos conocimientos simplemente en la observación o, o lo están aplicando por ejemplo a la fotografía como nos comentaba antes o, o a otras a otras actividades <coughs> perdón eh, ahora me invito tenemos una cría que está estudiando biología uh -huh. que ella sí la va a aplicar a su trabajo a su ¿no? trabajo. Luego los demás, en fotografía creo que hay un crío y otro, hay dos que lo que están haciendo es espeleobuceo. espeleobuceo. ¿no? Uh -huh. Hay uno de ellos que ya lo está llevando a la aplicación y hay otro chaval que está iniciándose en el espeleobuceo. Uh -huh. Por lo tanto, que no es solo digamos, el buceo en sí, en, en hacer esa inmersión en, en la playa, digamos que es, digamos la observación no que lo que lo que prácticamente nos gusta a todos, sino que luego tiene otras aplicaciones más útiles ya casi cercanas a, a lo que es el eh, tu mundo laboral no sí. o además claro, a otros deportes ¿sí? hay, incluso hay un chaval que hizo el curso de buceo porque se lo exigían el buceo para sordas de baja de agua Ajá. Ajá. hizo el curso de buceo porque él mmm, Tenía el título de Sordado, pero necesitaba el curso de buceo para poder Sordadeva de Agua. Múltiples aplicaciones, por lo tanto, lo que, que tiene este curso de, de buceo. Para despedirnos, Rafa, eh, eso que nos comentaba antes, eh, la posibilidad de que se formalice aquí un club eh, de, de buceo. ¿Entre cuántos socios crees que podríais tener? ¿Qué, ¿Cuánta gente está ahí intentando mover o, o crearlo? Ahora en tenemos cuatro o cinco que estamos intentando hacer el grupo. Ajá. Uh -huh. Pero si esto se pone en marcha y seguimos para adelante, hombre, yo espero que todos los que estemos por aquí cerca mmm, se junte al grupo. Porque aunque lo hagamos aquí, por ejemplo, yo tengo gente de Villa Martín que están buceando, del grupo anterior. Uh -huh. Hay un inscrito está hoy, de este año, del bosque. Entonces, la juventud que, que él ha hecho est estos dos cursos atrás, hay crío de 12, de 13, de 14 años. Hombre, eso es gente de del futuro que estamos marcando las bases. Uh -huh. que supongo que, que el objetivo final del, del club sea precisamente ese, el poder desarrollar entre todos juntos actividades, ¿no? Claro, eh, la intención es poder no a cualquier parte de, del mundo uh -huh. en un grupito de 4 o 5 personas que es lo que te gusta, ir acompañado y no ir solo. Uh -huh. Pues nada, pues bueno, pues bueno ya saben que se pueden inscribir, como bien lo ha comentado Rafa, a través del teléfono 696... 253-694 o obteniendo también más información en la piscina climatizada de, de Urique. No sé si quieres añadir si no hemos dejado algo, Rafa. No, no la verdad es que no. Muchas gracias. Darles las gracias tanto al ayuntamiento como al patronato y aquí estamos para lo que haga falta. Nada, Rafa, muchas gracias a ti. Esperemos que disfrutéis de nuevo de, de este curso de buceo el próximo 9 de junio, ¿vale? Vale, gracias. Y con esto último nosotros vamos a poner el punto y final por hoy, volveremos mañana con más noticias y ya como siempre adelantándonos y preparándonos para todo lo que nos todo lo que nos va a caer encima este próximo fin de semana en lo que a deportes se refiere, que no va a ser poco. Pues lo dicho, se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Brick y hasta mañana.